China no pretende eh, salir a pelear con eh, grandes producciones eh, estadounidenses, otros países. no hay que buscar un espacio eh, dentro del circuito del cine fantástico de terror eh, para desarrollarse. Y sé que hay mucha gente, mucha gente joven hoy día, en este momento, haciendo muchos proyectos eh, de, de este género eh, con intenciones de desarrollarlo y poder sacarlo fuera de Chile.